agradeceros eh, su eh, mugari gabeko ekonomilari ba ba convidapena eh interesatu gineanean eh, liburu hau aurkeztuko eh, sala ba, ba, bueno, animatu ginen. ez. Gaur guneokan eh, ekologisten batzako bazar bat hemen Donostia eta eta etorri gara oso gustora Xarota Biok eta eta hori ba ba handi zen. Eh, mm, Nos parece que, que bueno, pues allá donde vaya... Nosotros somos yallistas somos <risa> colegas de somos, yayo hace muchos años. Somos compañeros de, somos la compañero de la misma organización, de la misma confederación, hace muchos años. Nos vemos en muchos lugares. Y, y bueno, pues eh, cuando la gente de Economía, de Economistas sin Fronteras nos dijo que iba a presentar el libro en Donosti, pues pues nos pareció bien venir y, y echar un cable. ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, aquí estamos... Eh, yo no me he leído el libro todavía pero sí he hecho el esfuerzo de, de, de, de leerme el, el avance que han sacado en inglés y en castellano ¿no? y da mucha envidia porque bueno pues eh, aquí han, han colaborado pues gente muy muy cercanas digamos a nuestro entorno tanto académico como pues, yo también trabajo en la universidad entonces pues en el entorno académico en el, en el entorno ecologista ¿no? eh, yo recuerdo porque he sido soy yaista o sea, hemos hecho un, Un libro que salió hace varios años, eh, más, eh, digamos, del entorno ecologista, de ecologistas en acción, que era el libro de Cambiar las gafas, ¿eh? que hicisteis con Fernando y con... Marta. y con Marta, del cual hemos hecho bastante publicidad. ¿no? Eh, entonces, cuando se planteó venir a presentar el libro, yo creo que, que era, para nosotros era un, una, bueno, una oportunidad doble, por una parte apoyar el acto y por otra parte aprender de las cosas que hay, porque yo creo que el libro tiene unos contenidos eh, que reflejan muy bien el espíritu en el que nos movemos en esta en esta coyuntura actual. ¿no? Hoy salía esto, porque le he visto a a Maite, que está aquí, en de Boncaria, sale Juancho López Uralde, que es un gran amigo de Donosti, de toda la vida, diciendo que el, el, el cambio climático refleja perfectamente el... el, el ...el porrote del capitalismo, el fracaso del, del capitalismo, ¿no? Y me hace mucha ilusión verlo así, porque Juancho y yo hemos discutido mucho... ...durante muchos años, de buenos amigos, eh, qué es lo que significa el capitalismo... ...en la crisis en la crisis ecológica o socioecológica, ¿no? Ha habido siempre corrientes del, del ecologismo que han dicho que mejor no entrar a ese tema. El sistema democrático-liberal no es el mejor, pero, pero tampoco es el peor. La economía capitalista es una economía que no nos gusta, pero... ...dónde está la alternativa, no hay alternativas... ...yo creo que hoy por hoy, juancho viene de Marrakech... ...y de, de ver lo que hay... ...Juan Chu, en Marrakech, él dice, lo dice en el periódico... ...la sombra de Trump y de su elección ha sido la que ha... ...la que ha movido todo el... ...el eje de la discusión... ...diplomática... ...y a mí me hace gracia porque claro... ...cuando hace 30 años... ...eh... Se nos decía que los ecologistas y las ecologistas éramos la pequeña burguesía radical, ¿no? Los, los jóvenes eh, universitarios de los barrios eh, que, bueno, que sí, que en Alemania, en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, sí, pero vosotros eh, no sois realmente la gente, eh, no sé, por decirlo de alguna forma, el modelo revolucionario anterior, ¿no? Entonces, yo creo que han pasado 30 años y nos damos cuenta que hoy, hoy, eh, aquellas teorías posmaterialistas, identitarias, que decían que ya no se discute sobre cómo se reparte la producción, se discute solo de los ecologistas, discutimos sobre cómo se hace la tarta, si se hace con cosas nucleares o no, etcétera. Yo creo que yo creo que el ecofeminismo, que es un poco la bandera, una de las banderas más importantes que ha levantado el ecologismo en estos últimos años o el feminismo, vamos. Lo tengo fresco porque esta mañana en clase, yo doy clases de ideologías políticas, ha habido un par de alumnos que han estado hablando del ecologismo, del ecofeminismo, de, del ecosocialismo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a Adrián, a un alumno de cuarto, decía, Adrián, ¿tú crees que Iñaki Arriola, Iñaki Arriola es el nuevo diputado, del nuevo, el nuevo el consejero de medio ambiente del Gobierno vasco, que es socialista? ¿Tú crees que es ecosocialista? O Se queda así, le digo, ¿tú qué crees? digo, ojalá, ojalá, me da que no, a mí me da que no, es que es el Partido Socialista, pero que no es ecosocialista, ¿no? Porque el ecosocialismo, de alguna manera, es una idea que, que trata de imbrincar, efectivamente, las luchas anticapitalistas con las luchas del ecologismo social y plantear que hay que cambiar el modelo de producción, el modelo de consumo, y yo creo que, desgraciadamente, pues los socialistas que tenemos delante no están por la labor, no están por la labor, ¿no? Yo no me voy a enrollar mucho. Lo que sí quería decir, y es otra cosa de la que habla aquí Juancho López de hoy en, en el periódico, Es, y habla con respecto al Estado español y al gobierno español, habla de los lobbies de la energía. Yo, una cosa que sí quería dejar, para, para por lo menos para poder discutir entre, con, to, con todos vosotros y vosotras, es esa idea que también hay, hay un ecologismo buenista... ...que dice que bueno que no hay que politizar las cosas, que hay que juntar a la gente... ...que hay que cambiar las conductas personales y que hay que intentar mejorar el mundo desde el compromiso personal. Yo estoy absolutamente de acuerdo que si no cambiamos personalmente hay poco que hacer. Pero, hablando de los lobbies, yo creo que en esta transición energética, en esta transición climática... ...en esta transición eh, ecosocial que, que, es, que, que se refleja en el libro en la cual hay que hay que poner en, en marcha muchas políticas y hay que discutir y hay que enhebrar muchas muchas alianzas lo que no podemos pensar es que todo el mundo está de acuerdo y que todo el mundo va a apoyar y que todo el mundo va a, a, de alguna manera a seguir la pauta que el ecologismo social de marca y digo esto hace dos años tuve la oportunidad de participar en, en oñate en oñate en, la, en, la, en el instituto de sociología jurídica de, oñate de un de un, de un eh, simposio, de un congreso internacional... ...que se llamaba... ...Who Defends the Natural... quien defiende la naturaleza? Y había gente de Filipinas, había gente de Honduras... ...había gente de Colombia, había gente de... ...de muchos países, de Sri Lanka... ...había gente de Tailandia, había gente de Marruecos... ...que venían hablando, era gente de la universidad... ...que venían hablando de... Eh, ...la represión, la criminalización... ...que se hace de los líderes indígenas... ...de los campesinos, de las mujeres de las ecofeministas, de los líderes ecologistas en muchos países del mundo que son asesinados. El año pasado hemos tenido el año hemos tenido lo de Marta Alberta Cáceres en, en Honduras, pero bueno, son en Colombia lo estamos viendo todos los días. Yo les contaba que aquí la represión contra el movimiento ecologista pues más o menos son multas, en algún caso ha habido cárcel, algunos, por ejemplo, para los solidarios con Itoich, pero normalmente el Estado o, o las grandes empresas que se enfrentan a, a los ecologistas no van más allá de, esa, de ese tipo de represión, pero desgraciadamente en el mundo no es así, en muchas partes del mundo no es así. ¿eh? Y nuestras grandes empresas cuando están trabajando en Latinoamérica, cuando están trabajando en Asia, cuando están trabajando en África, funcionan con criterios muy poco democráticos, muy oscuros. Y lo dejo ahí porque creo que Que el cambio, en esta gran encrucijada que nos encontramos y que se refleja en el texto, vamos a tener que enfrentarnos a fuerzas que no están por este cambio, que no están por el cambio ecosocial y que nos van a poner las cosas muy difíciles. Y digo esto porque aquí en el primer mundo la criminalización, la represión que sufrimos las personas que defendemos este cambio no es tan grande, pero en otras partes del mundo sí. Y nada, te dejo a ti con la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por, por haber venido y por interesaros un poco por, por la presentación del libro, ¿no? Yo lo que querría hacer es pues con...